Sería raro, sería raro empezar bien, viste, la ley, pero por qué cojones no anda él, la música de fondo, esto no, no tiene ningún sentido, ¿Eh? a ver, le doy, apago, le doy al play, ¿Por qué no suena, ah, no suena porque no lo subí a hago la ley, Bueno, pues supongo que, que como empezamos con pifia sabéis perfectamente que es lo que lo que te desentiendo Estaba ¿eh? sintiéndose también este programa, estaba eh? sintiéndose también este programa eh, antes Pero pero yo no difería, un difería muy guapo aquí con el, con el compañero trovador ¿eh? un difería muy guapo con el trovador Pero ahora yo un directo muy guapo con el Comisarable Samash Y si os parece bien Bien, y si vos parece mal, pues, jodéis pues tío, sintonicéis otra cosa, chavales, pero que vos pensáis que llegue esto. Bueno, no sé lo que vos pensáis que llegué. lo que llegue yo no lo dije, esto estoy esto llegue, por supuesto, ¿eh? como todos los, bueno, como todos los llueves y a ser mentira, últimamente como un suave de cada dos, ¿eh? no vale intención llegue que sea a todos, joder. la idea ye que sea todo lo que pasa que pues a veces tengo ganes o a veces no y entonces unos sí y otros no pero en principio todos los jueves a las diez de la noche en Radio Cuca, la Radio Libre de Vieux, lo que podéis sentir y este programa cual cualquier este programa pues este programa nun ye otro que anedonia Eh, ¿Cuál es la radio Libre de Ubieu? Pues la radio Libre de Ubieu y es Radio Cuca y es Radio Cucaracha. ¿eh? 31 años, 31 añinos ya, ¿eh? saliendo a la, a la onda, ¿eh? a través del 107.3 de la FM actualmente. Esta radio salió por 105, por 107.0 y bueno, ahora estamos en el 107.3. ¿eh? ¿Y cuánto duraremos? ¿Duraremos otros 31 añinos más? ¿eh? ¿Duraremos otro año? ¿Eh? No se sabe, no tenemos ni idea, ni nos importa Y esta noche, este programa, ¿eh? Anedonia ¿eh? Este programa presentado, realizado y producido Por el Anedónico Miserable, que soy yo ¿eh? El Anedónico Miserable Apofénico ...fotofóbico y peracúsico... ¿eh? ...es eso, yo tengo cuatro apellidos, ya veis... ...como los, como los notarios... Que ...los notarios nunca tienen dos apellidos... ...si pues miráis a ver... ¿eh? ...cualquier notaría que miréis por ahí... ...los notarios nunca tienen dos apellidos nada más... ...eso esoye de, de pringas, joder... ...eso de, ¿eh? ...hay que ser miserable, hay que ser... ...un proletario chungo para tener nada más... para tener nada más dos, dos apellidos, ¿eh? eh... ...bueno, pues en el mío caso tengo... tengo No, menos que cuatro, ¿eh? menos que cuatro. Y en este programa, ¿eh? que no lleva un programa de actualidad, ¿eh? eso repito, os lo, repito os lo siempre, no llevo un programa de actualidad, no siendo cuando sí que llega de, de actualidad. Y casualmente, hoy esta, esta noche, en antes, de, en antes de venir para la radio. antes de tirar para arriba para, eh, para las montañas estas, para el naranco, eh, que es donde, donde emite esta radio libre, donde se hacen los programas. Eh. Eh, antes de venir para acá pues, bueno, fui, a, fui a cenar con la, con la familia, Estoy allí con la paisana, con los vuelos, eh, cenando, y bueno pues estaba puesta la, la televisión, yo una vez un miro para la tele... Eh, pero pero bueno, cuando voy allí y te puesto y tal, pues bueno, estaba puesto el telediario más, también dando noticias. Y dieron una noticia que, bueno, pues que a mí llegó más bastante. ¿eh? Y ya que morrió, ¿m? morrió, bueno, o posiblemente suicidárase eh, ya con la mela, tíos. Joder, el rapaz de de Avilés, ¿eh? que saltaba salto de, del Junji y que, claro, pero bien, Eh, no sé cuándo eh, fue famoso, tío. Fue una gran promesa de, del atletismo. Una gran promesa del atletismo, no sé cuánto fue ahí. ¿20 años, por lo menos? Eh? 15, 20 años? Por ahí. No sé, pues la verdad que el tío ahí, dio un salto muy bueno. No sé si llegó a ser campeón de Europa o de algo así. Eh, si queréis la información, buscáis, ¿sabéis? Ya sabéis de sobra que... Que a Nedonia no hay un sitio donde, donde informarse fidedignamente. ¿eh? No lo que sea. Si quieres informarte vas a otro sitio. en Nedonia no hay lugar. Este, este programa, ¿eh? este paisaje que está aquí, que llega a Nedónico, dedicarse más que nada a dar reflexiones. no o se dedica a dar datos. ¿no? Reflexiones que, y curioso, porque las reflexiones son mías. Entonces uno dice, coño, ¿y aquí... ¿Eh? porque qué iban a importar a otros? Bueno, pues a lo mejor ellos importen. ¿Eh? La gente que se entiende pues igual yo si os interesa sentir las reflexiones de, de, de este, de ¿no? este paisano, bueno, pues vale, sentirlas. ¿Eh? El que no le interese ya sabe que siempre va a haber más emisores por ahí. ¿Eh? Si sí quiere sentir la radio, porque puede hacer otra cosa que no se haya sentir la radio. ¿eh? Puede creer, qué sé yo, no se me ocurre ahora mismo, puede ver la tele, puede dar un paseo por la calle, ¿eh? Que se sí, muchas cosas que pueden hacer ¿sí? muy suaves a las 10 a la noche. Mogollón de ellas, mogollón de ellas, muchas. ¿eh? No tienes por qué estar sintiendo, sintiendo nedones sin un pies. Mí, la mayor tontería del mundo estar sintiendo esto sin un pies entero. Bueno, pues que lo he dicho, que datos yo no doy. ¿eh? Yo sé que, que el yago este, el lamela la Lambela, que, que fue un saltador de, de la hostia, que hubo un momento en el que De que ponga un blinco tremendo, por un blinco tremendo, ¿eh? tremendo que lo convirtió en campeón plus marquista, no sé, una, eso ya es lo que tenéis que buscar. Y, y el caso, ya que, que quedó, porque él, bueno, siguió entrenando, pero después fue, fue acumulando lesiones. ¿eh? Esas lesiones hicieron que, que esa promesa del ¿eh? atletismo. Pues no llegara, no llegara a buen puerto y, bueno, pues el, el rapaz llevaba pasándolo mal mucho tiempo. Pasó muy mal, pasó muy mal. Eh, pasó muy mal por culpa de que cuando dio aquel blinco, ¿eh? Toda la gente, oye, pues bueno, joder, un rapaz, yo no sé qué edad tendría, pero, pero ya era mozo, joder. No sé, tampoco, miradlo a ver. Miradlo a buscar la información, pero ya era muy mocín tío. pero un blinco ahí, grande, un rapacín de, de Avilés, ¿eh? como que, que dedicabas al letismo como tantos yo joder, yo tuve muchos amigos en, en el cole por ejemplo que se dedicaban al letismo el letismo no pues eh, no bueno en Asturias en general Y un deporte bastante practicado ¿eh? Eh, al, al que hay mucha afición y muchos niños se meten en las escuelas de eh, las escuelas deportivas y aprenden y algunos siguen Yo, bueno, pues tuve bastantes amigos que, que, que practicaron atletismo, no lo vi atletismo, en, en el CAO me parece que también había otro equipo, bueno, pues muchos, y este, pues posiblemente fuera uno de tantos, uno que estaba en Avilés y que seguramente, no lo sé, me lo estoy inventando, pero, pero casi creo que puedo acertar, pensando que, bueno, pues que lo mejor empezó entrenando atletismo casi como Shogu, ¿eh? y siguió y siguió y ganó cosas seguramente aquí en Asturias ganó cosas y en un momento que pegó aquel blinco tan tremendo aquel blinco tan tremendo que bueno oye pues mira pongo un blinco grande qué guay pues a lo mejor bastaba con que se dijera oye pues este rapacín da vilés pegó este tipo a su blinco cago en las vamos a ver dónde llega vamos a ver dónde llega pero sencillamente vamos a ver dónde llega pero no fue así no no fue así nada Eh, eh, eh, yo recuerdo las televisiones, las revistas ¿eh? como, como en el momento que él pegó aquel blinco ya un poco menos que lo canonizaron ¿eh? empezaron a contar, este va a ser el que nos va a traer medallas en los próximos ¿eh? en los próximos Juegos Olímpicos este va a ser el que el que falla, el que nos falla campeones ¿eh? y claro todo eso no pasó pero bueno, como tantos otros, que, pues que a lo mejor hicieron una cosa buena en un momento, tuvieron fortuna un día en el deporte que fuera, y bueno, pues siguieron, y, y bueno, pues no llegaron a más, ¿eh? tiraron para abajo, no pasa nada, no pasa nada, si al fin y al cabo no, no nadie no debiera de, de estar obligado a, ¿eh? a ser más de lo que lleve, pero en este caso sí, magnificaron, magnificaron aquello, Y el proveer rapaz, pues yo pienso que, que creyóselo, ¿eh? creyólo y, y pensó que, que él iba a ser ¿eh? ese mesías del atletismo, del atletismo español. ¿eh? Yo de cuando, bueno, después de, después de aquello, después del gran Linku, eh como llegó hasta a hacer reportajes en, en revistas en los que, bueno, pues en vez de, en vez de un deportista... ...un, un modelo... ¿eh? tal... ...enseñando enseñando pecho y demás... ...y después claro pues... ...pasó lo que pasó... ...que igual que, ¿eh? que todo el mundo lo van a vanaglorió... ...cuando pegó el blinco aquel... ...y era tan grande... ...y era de una promesa... ...y, y se prometía lo... ¿eh? ...se prometía el mundo, el cielo... ¿eh? ...para él... ...pues todo el mundo también lo olvidó... ¿eh? Es que hicieron en cuanto las cosas empezaron a desmal, mal. ¿Mm? En cuanto esas lesiones encadenadas, pues ya no le dejaron dar de sí más que lo que daba. Seguramente seguía seguía saltando más que más que yo y más que por supuesto más que yo, pero más que cualquiera de los que tean, ¿eh? si entiendo ahora más manadonia. Eh, seguramente seguía siendo muy bueno, seguramente seguía siendo un grandísimo atleta. Pero no llega esa, ¿eh? esa promesa, ese superhombre, ¿eh? ese ser estratosférico, ese mesías ¿eh? que nos quisieron que nos quisieron vender. Y el provee, pues, yo creo que entrar en el juego, que, que dijeron tantas veces ¿eh? eso del superhombre que, que, que lo vio puesto en tantos sitios, ¿eh? en tantas revistas, en tantas televisiones, tantos periodistas, ¿eh? llamando a, a la puerta... ¿eh? Que el hombre, bueno, pues, pues, ¿eh? creyó todo aquello. Y claro, pues, subió muy arriba y la, la caída fue, fue tremenda. Y bueno, pues hoy, ya os digo, no me mejor, no sé, si 15, 20 años después de, del, del blinco aquel, pues, pues, sentí la noticia de que, de como herrera, no era un rapaz que en el momento me cayera bien, ¿eh? No, no, digo eso, así, porque, a ver, como me cayera bien, yo no conozco de, de nada, ¿eh? Sencillamente de, de la su presencia mediática. Tampoco ni siquiera allí el, el, el atletismo, un deporte al que yo de aquella fuera especialmente aficionado. ¿eh? Siempre seguí casi todos, los, casi todos los deportes, por la televisión, prestábeme, pues pero bueno, pues, aquel ya era uno de, uno de tantos, uno más. Y, y bueno, pues a mí caíame un poco mal, tío, por eso precisamente, porque lo tenía como muy creído ¿no? Se hicieron seguramente tener muy creído pero yo decía precisamente eso, cuando lo en alguna revista que más parecía un, un modelo, un actor posando ahí y tal, que, que, un, que un deportista, que un atleta, bueno, pues, en fin, ¿eh? pero una cosa no quita la otra, una cosa y que en aquel momento no me resultara especialmente simpático, y otra cosa y el, el pescaenciembre el, ¿eh? el ser consciente de cómo de cómo he destrozado la vida un, un ropacín un ropacín porque porque al fin y al cabo ya era eso ya era un, ya era un ropacín ¿eh? no sé qué edad tendría pero no creo que eh, más que la mía no no creo que tuviera más que la mía posiblemente tuviera tuviera algo menos ¿eh? en el caso de que acabaron con él la subida seguramente bueno pues Convirtió en un permanente ¿eh? recuerdo, ¿eh? un recuerdo además desagradable de lo, que, de lo que pudo ser y no fue. ¿eh? Seguramente un recuerdo ansioso, ¿eh? un recuerdo muy disgustado porque prometieron irlo todo y, y al final todo eso quedó en nada. ¿eh? Y todos aquellos que, que tanto se acordaron de él cuando les coge viento ambiente, los que llamaron a su puerta, pues no volvieron a a preocuparse de él y nada, la cosa terminó ya os digo, posiblemente tal como lo decían, cuando no decían la causa de la muerte ¿eh? de, normalmente porque fue un suicidio <risa> ocurre que en este país en los medios de, de este reino de España pues el el suicidio y un tabú, un tabú enorme nunca nadie en España no se suicida nadie ¿Eh? aquí no se, se suicida nadie Aquí la gente muere, sin más, muere, perdón, no se suicida. Si otro que lo mata o si hay una enfermedad o si tal, entonces dice tranquilamente, murió de un ataque al corazón, murió de un cáncer, murió de... ¿Eh? Pero si lo que pasa allí que fue él mismo, fue la voluntad de esa persona a la que por el motivo que fuera, ¿eh? Eh, influyó por las circunstancias, por una decisión propia meditada, por un impulso, ¿eh? fue esa persona la que decidió poner fin a... a la su vida, ¿eh? a su funcionamiento dejar de funcionar por decisión propia entonces no entonces eso eso está muy mal visto en esta sociedad y eso no puede tan siquiera decirse ¿eh? pero bueno oye hay los que hay los que efectivamente se suicidan y bueno pues ya hago ¿eh? decidió suicidarse ¿eh? Como os digo, eh, este programa pese a que no es un programa de actualidad, pues bueno, pues hoy vengo con, con un par de un par de cosas de, de actualidad, una hiera esta que os conté, que vos hablar de, del suicidio de, de Iago, Yago, tío, joder, ah, porque me enteréme ahora mismo, y joderme mira tú que ya os digo que no ni siquiera que me resultara un personaje simpático, eh, pero jódeme, jódeme porque porque, bueno, porque vi esa, esa putada que hicieron de, ¿eh? de intentar de repente subirlo al, al trono para dejarlo sí sin, sin más. Pero, bueno, no solo eso, no solo eso. Y, ¿eh?, enteréme de otra noticia. Otra cosa que no sabía, otra cosa que no sabía. Y que me, esa, esa calentóme más, calentóme más. Sabía que iba a pasar, pero no sabía que llega hoy el, el día. Pues resulta que hoy, puede ser que llega el día en el que entró en vigor la, la estupidez supina esa de... Obligar a los niños ¿eh? a llevar casco cuando anden en, en bici por la ciudad. Pero lo peor de todo, y eso sí que no lo sabía, eso sí que no lo sabía, y eso sí que... Eh, y es que, por lo que decían hoy en el taller, no sé de, ni de qué cadena, ¿eh? tenían puesto allí uno y yo, hoy es el que había. Eh, eh, y es obligatorio ¿eh? que los menores de 16 años lleven casco incluso cuando están andando en bici el parque. Yo digo bueno pues eh, no tenía no tiene sentido ninguno tampoco por bueno yo vos contarles razones el, el llevar casco incluso cuando vas por la por la calzada ¿eh? pero cuando estás andando por el parque o sea ya me parece me parece lo peor ¿eh? y encima en el, en el noticiero esto y fuera lo que fuera ya por digo que no sé ni de qué cadena era ni ni de cuál no eh, empezaban a ponerte ejemplos y supuestos, ¿eh? supuestos expertos ahí hablando de que, claro, que el casco salvaba vides. ¿eh? poniendo ahí una recreación de un accidente de un niño en bicicleta, de un niño que caía de la bici y tal, le daban una hostia ¿eh? en, la, en la cabeza. Y claro, decían, ah, este rapecín muy, muy, no pasó nada, el, el, el asunto saldóse nada con, un, con un, un chichón porque, claro, llevaba casco. pero si no lo hubiera llevado casco pues podía haber abierto la cabeza y tener lesiones neurológicas y no sé qué pero qué estupidez yo miráis, en ese, en ese momento ¿eh? yo, yo os digo estaba allí con, con la paisana con los vuelos tal eh, en ese momento pregunté ellos salidme del alma ellos, vamos a ver ¿eh? vosotros que sois tenéis más años que yo bastantes más ¿eh? Eh, recordáis algún caso? ¿eh? De algún niño que muriera o que sufriera una lesión grave por caer en bicicleta? ¿Eh? Claro, dijéronme que no. Normal, porque yo una estupidez. ¿Eh? Un niño por el parque en bicicleta, joder, pues puede caer y mancase. Y, ¿eh? y puedes follar un poco, le rodilles. ¿Eh? ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Eh? ¿Para qué coño vale, vale llevar casco? ¿Eh? Preguntaba misma... pero que Ah, porque dije yo mira, hasta esto hasta faló perico delgado en el, en el congreso de los diputados en contra de ello ¿Qué está que está en contra también y yo respondí Digo, bien, por supuesto y, y más no creo que haya ¿Mm? corregime si me equivoco podéis entrar en el chat de radio cuca www.radio podéis entrar en el chat y corregime desmentime pero no creo que haya nadie que ande en bici que esté a favor de la obligatoriedad del casco yo creo que todos los que ¿eh? todos los que la propusieron y los que la legislaron y demás son gente que nunca no andó en bici ¿eh? pero bueno, claro los legisladores en general eh, como se creen ¿eh? se creen con el con el derecho incluso con el deber de de, de, de influir de manejar las vidas de los demás ¿eh? y entonces de lo que lo que los demás pueden hacer lo que no pues bueno en este caso pues funciona lo mismo eh, yo a ver entendámonos yo ando en bicicleta ¿eh? para mí la bicicleta y en mi vehículo y en mi medio de transporte no ye, a mí la bicicleta no lle un elemento lúdico ¿eh? ni para pasar el rato ni salgo en bicicleta los sábados a andar eh, a andar qué sé yo por el parque invierno no yo para mí la bicicleta y pues oye, Si yo tengo que moverme de un no sitio a otro, voy en bicicleta, porque no tengo otro vehículo. Voy calellando, voy en bicicleta. ¿Mm? Y siempre, siempre, siempre, siempre, si un recorrido curtio, si hay yargo, si hay interurbano, sea si urbano y tal, yo hay muchos años que siempre uso casco. ¿Mm? Yo siempre llevo el casco. Pero llévalo porque me da la gana a mí llevarlo. ¿Mm? No se me ocurriría a mí nunca decir a otra persona Otro ciclista Que tiene que llevar casco ¿eh? De la misma manera Por ejemplo Que pienso que, oye, que recomiendo yo a veces A algunos amigos Que no me lleve tal te vaya recomendable Llevar luces Cuando ¿eh? Cuando andes de noche Para que te vean ¿eh? Muchos dicen no bueno, pero ves perfectamente Digo coño Pero no lleva a ver Yo para que te ven a ti Entendamos Si para evitar un accidente Y tal Ah coño Pues si sí, tal Eso por ejemplo eh, No No No no sería tampoco partidario de la obligación ¿eh? pero bueno, vería lo seguramente algo más racional incluso yo doy el consejo, pero no se me ocurre aconsejar a nadie de llevar casco ¿eh? porque cualquiera que ande en bici sabe perfectamente que el casco prácticamente no vale para nada ¿eh? Hombre sí puede valer si te caes tú ¿eh? por ejemplo, yo que sé si, si vas en bicicleta y te rapes por lo que sea ya no, o no controles la bici o tal y caes Eh, bueno, pues a lo mejor el casco casi yo pues yo una vez para que os pues, hagáis la idea no sé cómo coño fice eh, que, que me resbalé medio que allí una vez y fui a dar de cabeza contra el tronco de un árbol bueno, esa vez llevaba casco entonces bueno pues oye tampoco pasó nada si no lo llevara pues seguramente tendría un chichón o me abriría una brecha tampoco sería más pero bueno si sí, hubiera dado un cabezazo contra contra el tronco de árbol pero los accidentes realmente graves en bicicleta ¿eh? que son los que, los que suceden cuando un quemador ¿eh? un de dinosaurio muerto ¿eh? Eh, choca o impacta contra, contra una bicicleta, son esos normalmente eh, accidentes en los que el ciclista, pues una de dos, o muere ¿eh? o, o sufre una lesión muy grave. Y la presencia o ausencia de casco normalmente no influye. ¿eh? no influye en la, en la gravedad de las consecuencias de de la siguiente del impacto el, el impacto de un quemador contra una bicicleta ...que algo tan tan tan brutal que que uno de estos pequeños cascos que llevamos los ciclistas no vale para nada no vale para nada. yo tengo aquí el llamado el, el, el mi casco y nada y he, que si, un cuerpo de de forest punk, un cubierto con un poco de plástico Entonces, es que esto va va de tarde, señora, bajando por la casa, ¿eh? un quemador y impacta contra mí inmetida y y me doy un vuelo no sé cuántos metros por aire, Porque el impacto de un coche a 50 por hora, 50 por hora digo, porque en que no viese usted, supuestamente a 30, nada, 30 ni Dios. Vas a 30 tú, yo, tú dices que tuve que andar en coche va a 30 y dejémbre las luces para que es para Pues un impacto de, de, de, de un quemador contra una bicicleta, ¿eh? eso, a 40, 50 por hora, Pro, provócate que, que vueles por los aires a ¿eh? un, una muy buena velocidad, un, un buen puñado de metros. Y si caes y das con la cabeza, vas a abrirla. ¿eh? Vas a abrirla, lleves un, un casquín de mierda de estos, o <risa> un polmullo que tea o ¿eh? pues no lo lleves. ¿eh? Vamos a morrer igual. Me gusta mucho, aparte de, aparte de esto, la reflexión que que bueno que yo la sentí por primera vez al amigo el, el Trubador, pero que tiento la, que toda la razón y que llegue por los niños, ¿eh? sobre todo por los niños que, que van al parque, la bicicleta y un juguete más, ¿eh? y un juguete más, y, y, y ¿qué, qué sentido tiene que, que, que pausar un juguete, tengas que... ¿eh? Tengas que usar esas medidas de, de seguridad. No sé, yo pienso que no tiene sentido ninguno. medidas de seguridad para jugar. No sé. Bueno, está de moda, ¿no? A lo mejor que, que, que, que, que todo es peligroso, incluso los parques, los parques infantiles, ¿no? Vale, esto ya es muy manejo, no llena de original, pero... ¿eh? Pero como estamos vivos los que los que jugamos en esos parques en los que, eh, que suelo a la villa y la <ríe> gravilla y los colones del patio del colegio que llenen en ángulo que.. Eh? <ríe> en fin, nada, cosas. Pues pero bueno, oye, va. Quería poner un cantar, pero no sé cuál voy a poner. A ver. Sí, me apetecía ponerlo porque hoy no estoy yo tampoco. ¿eh? Ay, coño, qué salse esto de. Eh, no estoy yo muy muy bolero. Voy a poner uno. Mire, a ver, a ver si soy quién. ¿eh? Eh, si me acuerdo de la página, acierto ponerlo porque hoy pasamos una cosa. ¿eh? Eso bueno y el siguiente tema del que voy a hablar, pero hoy pasó se me trae trae nada, no traje. ni el yapice, ni de música no un traje eh no traje tampoco eh, como se dice esto eh, el cd con la música de fondo estáis sintiendo estáis sintiendo en internet eh? y youtube esto esto ya youtube no soy no soy yo oye ¿o ¿qué pasa esto es que hola acuérdame de la página no hay que escribir la página eh, y, y no y no conecta Estoy pegando ya el botón, ¿a que se siente? Eso, pues nada, no conecta Vaya, pues es una pena. Joder, pues qué cantar pongo. Si no pongo eso, no se me ocurre cuál poner. A ver qué me sugiere aquí. ¿Eh? Aquí internet. Biografía de Big Marley. De Big Marley, no, de Bob Marley, coño. ¿Eh? Papé, dibujo, Fendieret, Tankín, Palas. Joder, es todo. ¿No eh, movidas, ¿no? esto, todo. vís quién? Vaya debió ser cosa de... El último que tuvo por aquí... Igual fue... Igual fue el... El, el, el mi amigo que más que o a lo mejor el de... El de la miscelánea. El de Raíces Reggae. Que se yo, un montón de cosas. Bueno, nada. Te ha visto que eso que yo... Que yo quería... Que yo quería... Tal, no con esto O sea que nada. Pues voy a poner... Voy a poner... Joder, voy a mover tío La ah, hostia. Qué complicado, oye, poner... Poner una cosa cuando... cuando no sabes que yo lo que quieres poner. Le sé poner full no, ¿no? pero yo no quiero el full, cosa, joder, yo quiero una cocina nada más pa, pa, un, pa un rato. Bueno, pues voy a poner voy a poner un, una que a mí me gusta mucho y ya. La, ya está. Ya la puse 40.000 veces. Pero pero pero la pongo otra vez, eh, y ya, qué cojones. Eh, ahora. Y vos prestis, no vos presta. Si no vos prestas, pues joder. ¿Ponéis otra emisora? Coño, aquí pongo lo que me prestan no No entiendo por qué prestamos a, a los demás Sigue sintiendo Anedonia. Sigue sintiendo Radio Cuca, la radio libre du Vieux. Sigue sintiendo Radio Cuca a través del 107.3 de la frecuencia modulada. O sigue sintiendo Radio Cuca a de la nuestra emisión en digital por internet. a nuestra página web www.radioquca.org Sigue sintiendo, contate cosas en sin ningún sentido para otro que no sea yo mismo. Sigue sintiendo al anedónico miserable. El anedónico miserable que esta noche esqueció traer, coger el. ¿eh? el apicilín de música. ¿eh? No pasó nada, ya viste. Eso. Al final encontré un, un tema bien guapo, ¿eh? Un tema bien guapo. Bueno, a mí por lo menos, joder, usted me. Cuesta mucho, eh, o sea, sí, joder, estos son, además, ya curioso, ye curioso no, eh, este grupo, eran las Donas, ¿eh? eh, tienen una relación muy especial con este programa, en el sentido de que eh, no les conocía, conocílos gracias a, a una noche en un maratón que tenías en el chat, en antes, hay años, eh, hay años, yo creo que ya hay mucho tiempo, bueno, años, no, meses, Hay meses que, que no se me meten a idea al, al chat pero pero en antes ¿eh? había había habituales que que venían que venían al que venían al chat ¿eh? y metías en mucha gente llegaste en las noches de, de, de, de, de qué sé yo ¿eh? pues igual cinco o seis personas metías ¿eh? metías en el met en el chat Bueno, ya os digo, por desgracia, pues la cosa no, eh? la cosa no, no, no. Bueno, ahora mismo, digamos que está parada. Eh? Ahora mismo está parada y, y no se me mete prácticamente nadie, prácticamente nadie al chat. Eh? De hecho, a ver, voy a mirar ahora mismo eh? ¿Cuánta gente tengo metida al chat. Nato, yo solo metido en el chat, eh? Claro, eh? Vale, y salen tres personas sintiéndome a través de a través de lo digital. Eh? Uno soy yo, tú y el madero, que otro por ahí. ah ¿eh? oh, coño, metíseme alguien al chat! Alguien, ¿eh? alguien dicho, me cago en la mano! ¡No se me, me mete nadie! ¡Voy meterme yo! ¿eh? Pues metíseme un tal West Zach, ¿eh? que escribió tres. Bueno, hombre, pues, pues sí, hombre, tres, tres. Uno y otro madero y otro Zach. ¿eh? A no ser que Zach se el madero. Pero no, el madero no suele, no suele, meterse, no suele meterse al chat. Eh, ahí, entiendo, en Taís, en y tal pues si se dice eh, de alguna cosa que pueda ser constitutiva de delito prácticamente todo lo que se dice aquí es constitutivo de delito porque ya sabéis que según lo, la ordenanza esa de eh, de libertad ciudadana no se llama así, llámase de, de seguridad ciudadana, pero a mí me gusta me llamarla de libertad ciudadana porque eh, ya puestos a ya puestos a a ¿eh? eufemismos, eh? gusten ellos mucho los eufemismos, ustedes la, la neolingua. Diz Zack en el, en el chat: ¿De dónde saldrá ese nombre? ¿Es automático? ¿Sac? Sí, efectivamente, Zack y, y automático, y automático. Eh? Eh, en antes, eh, hay unos cuantos meses, dejaba a la gente pues escoger el. escoger el, el su nombre ¿eh? que, que, que quería que saliera en el, en el chat cuando escribía pero ya no me deja, no me preguntes el motivo por qué bueno hay algunas personas que sí otros que no porque a mí a veces meten metes en aquí que, que sí que, que sí que se identifica con el con el su so propio con el su so propio nombre ¿eh? pero bueno que estaba yo contando vos que que esta semana fue unos esquecimientos tremendos porque eso, un traje, no traje de la de música, un traje el CD con la música de fondo, yo tengo todo metido, tengo todo metido en una, en una, no sé, un portacedés de esos, pequeña, que conté un día, subiendo en bicicleta de Beguín, en la carretera vieja que viene que o viejo, ¿eh? que sube por ahí, por donde, ¿cómo se llama esto?, joder, por vendones y, y naves y por ahí, Pues bueno, cuadro que venía yo en bicicleta y, y vi un Shetu un tirado en la cuneta. Dije ¿qué será esto Shetu? Más o menos, oye, más o menos ya sabía que ya era algo interesante, porque si no, no paraba siquiera. ¿eh? Pues miralo. Y era un portacedés, un portacedés de, de, de Martini, ¿eh? de esta publicidad de, de Martini y tal. Y digo, ya, mira, un portacedés, qué guay, para pa llevarles mis cosas para cuando subo a la radio y tal. ¿Eh? Entonces, nada, pues tengo metidos ahí los, los el CD para el fondo de este programa, tengo metido un chapicerín un que lleva donde cargo la, la música que voy a traer y, y, y nada, nada es, es, esas cosas, y tengo siempre ahí. Yo hoy, eh, antes de, de ir a, a trabajar, ¿eh? hoy trabajé, a veces trabajo a veces no, pero bien, antes de ir a trabajar tenía algo tenía algo arriba de la mesa la, la cocina, ¿eh? Porque como ya no me iba a volver a, a pasar por casa decía yo eh, Bueno, pues nada, pongo lo aquí Y así lo conmigo y, y luego ya voy derecho para pa la emisora Y tal, no sé qué Coño, pues según salía de casa Según estaba, nada, a 20, 30 metros de portal Digo, coño, no está eh, el rollo este de la masequeta? Pues ya no doy la vuelta por él Y no doy la vuelta por él Porque yo asumí que yo un, eh, un fallo de la memoria A mí falla muy mucho la memoria Ah, ya lo sé, que ya estoy yo otra vez con el mismo tema, ¿eh? que ya lo sabéis de sobra, que ya dediqué eh, 100 programas a la memoria. Bueno, rapaces, ¿qué voy a hacer, es una de mis sesiones. ¿eh? El, el funcionamiento de esa, de esa función, ¿eh? de esa función del organismo, que, que se llama memoria, ¿eh? la capacidad para memorizar y, sobre todo, la capacidad para recordar. ¿eh? Eh, que no es ya lo mismo, no es ya lo mismo. ¿eh? Eh, dentro de esa, de esa función, ¿eh? que se llama memoria, que ya os digo que es una función orgánica, A ver, eh, hay mucha gente que dice una de las funciones es la mente. Bueno, yo personalmente, eh, como ya sabéis, que, que bueno, pues sí, yo una manera guapa de decirlo, nunca no creo en la mente, porque hay una creencia, igual que si crees en Dios, o... O crees en los sirenes o en los dragones, yo por ejemplo creo en los dragones, pero no creo en la mente, no hay ningún motivo, no por otra cosa, sino sencillamente porque no hay ningún motivo para pa creer en ella. ¿eh? Entonces, por mí eh, yo no funciona más, otros dirían, claro, yo no funciona el cerebro. Yo diría también que no yo no funciona el cerebro, que yo una no función del organismo humano, ¿eh? yo no funciona del individuo, que, que bueno, pues que seguramente es el cerebro. sabemos que para memorizar y para recordar fai falta usar el cerebro porque gente que falta un cacho cerebro y que pierda la capacidad para o bien para memorizar o sea para para guardar cosas el almacén o bien para recordar y dice al encontrar esas cosas que ya tenía guardadas en el almacén para encontrarlas otra vez bueno voy yo estoy bastante obsesionado con Tú bastante sesionado con esa función, más que nada, porque oye, ya, vale, sí, ya pasé de la mitad de la, de la esperanza de vida, ¿eh? pues un cachín. Pero va, todavía no tenía yo por qué, ¿eh? por qué tener problemas con, con esa función. ¿eh? Que sí, vale, y una función que va deteriorándose, ¿eh? según el, el, el organismo, pues bueno, va, ¿eh? va avanzando, va avanzando en su existencia y se va acercando a, a la sol de crepitud. ¿eh? Igual que, bueno, pues cuesta, cuesta calear, eh, cuesta oír porque funciona peor esas funciones, pues cuesta memorizar, cuesta recordar también, ¿eh? Cuesta mucho esas, esas cosas. No me os preguntasteis nunca, ¿eh? A mí es curioso porque eh, sí, pero me lo preguntó un paisano, un paisano lógicamente mayor, ¿eh? Es decir, ¿cómo y, eh, ¿por qué será eso de que...? Eh, Eh, al cuerpo este mm, mayor de cosas que pasaron hace la de dios de años que a lo mejor de lo que pasó esta misma mañana y eh, yo respondí respondido bueno, pues a mí, ¿qué se te diga? a mí parece lo más lógico ¿eh? lo más normal porque ya os digo, la memoria ¿eh? Eh, tiene esas dos funciones una y la, la función de, de memorizar ¿eh? de, de guardar esas cosas imaginemos un almacén ¿eh? Y la memoria sería como un almacén en el que vamos guardando una serie de cosas, lo guardamos, ¿Eh? y entonces ¿cómo funciona? cuando funciona bien, pues guardamos perfectamente bien las cosas, ¿eh? todo bien ordenadino, bien registrado, sabemos perfectamente en qué estante y en qué sala está, ¿eh? sabemos perfectamente a qué está allí... ¿eh? Cuando queremos ir a, a recuperarlo, pues vamos a, vamos a ese sitio. ¿eh? Pero bueno, lo importante allí es que lo guardamos bien, lo guardamos curioso y tal. Claro, según va deteriorándose ¿eh? El, la función, pues cada vez lo guardamos peor. ¿eh? O no somos quienes a guardarlo, podemos haber perdido la, la capacidad para guardar. Pero lo que ya está allí, oye, pues parece ser que, ¿eh? que bueno pues ya está allí, en su momento colocóse bien y tal. Entonces, claro, pues sí es más fácil encontrarlo. ¿eh? Lo que yo jodido encontrar yo lo nuevo. Que está ahí tirado de cualquier manera, que no se registró ni dónde está, ni dónde deja de estar y tal. Entonces, claro, la otra función que tiene, ¿eh? eso que nosotros agrupamos y llevamos a tu memoria, que ya la recuerdo, ¿eh? la recuperación, ¿eh? pues hombre, seguramente también se va deteriorando. Pero claro, ¿eh? si ya de por sí está deteriorada... y pan arriba, está todo descolocado y está todo fecho una mierda y tal, pues todos no lo encontramos ni para Dios. ¿m? Pero si, si la otra función que ya la de memorizar bien y se colocaron las cosas bien en su sitio y tal, pues oye, aunque te un poco jodía la, ¿eh? la, la de la recuperación, bueno pues pues, pues somos quien a, a dar con ello. ¿m? Hombre, llegará un momento en que se jode mucho también la, ¿eh? la recuperación, pues ya oye por bien. Por bien afectados y bien guardados que tengan ¿eh? esas cosas que metimos para el almacén, pues costará nos dar con ellas. ¿eh? La verdad que sí. No soy el único obsesionado con la, con la memoria. ¿eh? Hay, hay por ahí otros que por el motivo que sé, no lo sé, también, también están obsesionados con la memoria. Mira, y ahora mismo pienso en un autor ¿eh? Un autor, un escritor Ya sabéis que yo soy muy aficionado A la literatura ¿eh? ¿Sabéis lo porque Bueno, sentisteis programas De anezonia dedicados a libros y literatura, seguramente Hay incluso comentarios ¿eh? No un programa específico Pero sí es un comentario dedicado A, a un libro cualquiera, a la memoria A la memoria madre de Dios Bueno, sí, a la memoria y sentisteis muchos también Pero bueno, un libro, un escritor y tal. Pues hay un escritor que escribe sobre todo ciencia ficción. También sabéis que soy muy aficionado a la, a la ciencia ficción. Hay un escritor que se llama Kim, Kim Stanley Robinson, eh, que allí también otro obsesionado con la memoria tremendo. Él tiene una... Él, él, la obsesión so, la so con la memoria yo creo que, que va relacionada con... con cuánta capacidad tiene la memoria humana. Porque en esos noveles muchas veces lo que pasa es que eh, bueno pues como son noveles ambientales en un futuro, eh, bueno pues imagina ese futuro pues a lo mejor pues con una esperanza de vida de varios cientos de años ¿eh? en vez de en vez de la nuestra, que por debajo de, del cielo. Eh, en el caso de él, pues no, no, son varios cientos de años. Entonces, siempre se pregunta eh, Hasta qué punto esa gente que vive eh, esos cientos de años llega capaz de guardar en la memoria bueno pues todos los sucesos que pasaron mientras mientras la sobida, ¿eh? porque está convencido de que en algún momento tiene que, ¿eh? tiene que dejar de haber sitio. ¿eh? Y bueno pues eso refleja en esos novelas, aunque tratan de otra cosa pero pero gusta y gusta y reflexionar reflejar ese. Ese pensamiento, o esa reflexión. Así que ya veis que el único, el único obsesionado con este tema no soy yo. ¿eh? No soy yo, no soy yo porque, ¿eh? porque ya tenga deterioro cognitivo. ¿eh? Eh, y porque, bueno, pues oye, que no soy el único, joder. Y, y hoy, por ejemplo, al cuento de, de, de los caezos estos de que dejé en casa las cosas y tal, y que pierdo muchas cosas por casa. ¿eh? Yo, bueno, eso racionalizarlo pensando, eh, eh, creando con la. con, con, con, con la. con la, con la. con la Y después de decir hay un momento que no creía la mente. <ríe> bueno, pero entendemos, joder, menciono la palabra mente como un constructo teórico. Y pienso que sí está. existe realmente nada que podamos ubicar y que, digamos, esto llegue a la mente. Bueno, no, pues vamos a considerar que, que hay un conjunto de funciones. ¿eh? Bueno, pues que creyé con el mío pensamiento un trasgo, un trasgo ¿eh? que vive en mi casa y que es el que me lleva las cosas ¿eh? y luego me las aparecen en otro sitio, lo que sea. Eh hay mucho, la verdad que hubo un tiempo en el que en el que llegaba hasta verlo y trabajaba mucho, cabrón, estaba todo puto día moviéndome las cosas de sitio. Eh, ahora ya menos, pero bueno, de vez en cuando todavía todavía sigue, ¿eh? de vez en cuando todavía sigue. También es verdad que claro, yo con los años, con el tiempo, <coughs> aprendí que o ya era más ordenado y más metódico, o si no, pues aquello te iba a ser un caos porque Porque si te iba a perderlo todo, ¿eh? en realidad no iba a perderlo, sencillamente te iba a escasear donde lo pusiera está ¿eh? yo lo dejara ¿eh? Pero bueno, yo prefiero pensar que lleve un, un trasgo el, el que me lo coge ¿eh? Y lo pose en, en otro sitio diferente ¿eh? Si, sí, cada uno, oye... Pues, hay gente que... Dios, joder, son los trasgos ¿eh? Coño ¿Cuál es la diferencia? A ver... ¿eh? Pues ninguna Lo mío está incluso más fundamento que yo por lo menos digo, mira, claramente, mueven las cosas de sitio. Pues este episodio de hoy llevóme, que vea cómo me lío, ¿eh? madre de Dios, me tomo unos engadillos tremendos, no acabo de decir lo que, lo que quería decir, que llegue el episodio de hoy, de los caezos, llegó a pensar, bueno, pues, una vez más en, en esta función, en, en cómo se va implantando y demás. Eh, siempre solo hablar de, de cómo con la edad, eh, con el tiempo, lógicamente el organismo va oye, pues eh, perdiendo la capacidad para pa desarrollar esas de funciones. Eh. Y bueno, pues eh, la gente según tira por mayor pues puede... hacer funciones de las que metemos en el paquete ese que llamamos físicas, ¿eh? puede calear peor o ya no ser capaz de coger tanto peso eh, puede también eh, deteriorarse las funciones que llamamos sensoriales pueden oír peor, pueden ver peor, pueden saborear peor, hay una cosa en la que no pensamos, ¿eh? pero la gente mayor eh, muchos, muchos a lo mayor pues tenéis un vuelo tenéis una persona muy mayor, que esto no sabe nada, bah, esto no sabe nada, en mis tiempos esto sí que sabía bien. Una parte eh, de verdad tiene el, el fecho de atribuirlo a que en sus tiempos sí que sabían, porque también es verdad que, que lo de ahora, ¿eh? la mayoría de, por ejemplo, los frutos que compramos en la tienda no tienen sabor, ¿eh? debido a, bueno, a la avaricia capitalista y... Y a los procesos de hiperproducción y todas esas cosas. Eso ya es verdad. Pero bueno, también es verdad que la función gustativa, ¿eh? ¿eh? como tantos otros, también se va también se va deteriorando. ¿eh? También se va deteriorando. Y luego, por supuesto, también entonces es que metemos en el paquete de, les, de lo mental, de las funciones mentales. ¿eh? Esa memoria, el, el razonamiento, el... Bueno, pues... Todo eso también se va deteriorando. Y de eso falo muchas veces, falo muchas veces, también es verdad, porque yo, bueno, pues por mi trabajo y, y también por las mis oficinas personales, tengo más relación con personas mayores. ¿eh? Pero tampoco nunca, de más ¿eh? Eh, acordarse de, de los niños, porque las funciones es de la misma manera que se van deteriorando cuando el organismo y mayor, ¿eh? y viejo Esas funciones también se van implementando poco a poco. ¿O qué piensas? ¿De los niños nacen con las funciones ya ahí puestas? Ahora venga, pum, este niño ya ya ve, ya anda, ya memoriza. ¿eh? Lo de que no anda, por ejemplo, eh, asumimos a todos: no anda porque todavía no han aprendido a andar. ¿eh? Y tienen que aprender un poco a poco y tal. Y bueno, oye, pues, ¿cómo anda un recién nacido? ¿Eh? Eso, eso entendemos a todos, aquí sí, ¿Eh? perfectamente, eso damos por pues, sabido. Eh, que no ve, mm, eh, eso ya cuesta Cuesta un poco más. ¿eh? Hay gente que siempre entiende que, que, que el niño todavía no ve, ¿eh? pero hay gente que no que dice, ay mira, está mirándonos ahí, mira no sé qué. No, mentira, el, el niño no sabe ver. ¿eh? Otra cosa es que, que Tengo unos huellos que nazcan ya con la con la función visual ¿eh? y, y que ya nazcan con la con la capacidad de. transformar estímulos visuales, de percibir estímulos visuales, transformarlos en una señal neurológica que va, que va a un determinada hora del cerebro, pero lo que no sabe es interpretar. ¿eh? Por, seguro que los huellos están perfectamente, seguro que, que, que reciben ese, esa información, ¿eh? esa información de, de transformar pues magnitudes de, de longitud de onda, ¿eh? transformarles en, en lo que llamamos colores y, y bueno, transmitirles por ese nervio, lo que ocurre es que no sabe interpretarlo. Estoy un poquillín como, bueno, pues igual es más fácil entenderlo pensando en la gente que es ciega de nacimiento ¿eh? y que bueno, pues por, un, por una operación o por un avance médico y tal, pues, pues adquieren la función visual ya de mayores. ¿Y qué pensáis? ¿Que ven algo? No ven nada. ¿eh? No ven nada hasta que en un sello se enseñe a ver. Ven una serie de manchones de colores. Pero tienen que saber interpretar eso. Tienen que saber interpretar cuando uno de sus manchones está cerca, cuando está el yoñe. Lo tienen que aprender a configurar esos manchones. Eh, no sé si me explico. ¿eh? Igual que, que los you Tienen que... el sordo que, que empieza a oír esto también bueno pues, un poquitín más más sabido porque con el tema de los implantes cocleares y sí que hay mucha gente que lleve, que es sordo de nacimiento y bueno pues adquiere la capacidad de, de oír ¿eh? Eh, lo que ocurre que bueno pues lo dicho también pasa lo mismo hay que aprender a interpretarlo esa ¿eh? esa serie de sonidos una cosa allí que el, que el órgano receptor y en este caso pues tenga o adquiera de, ya de mayor esa función, ¿eh? o, o bueno, o nazca el niño ya con esa función, y otra cosa allí es que todo eso, ¿eh? Eh, hay que interpretarlo, ¿eh? hay que interpretarlo. L la información bruta es en forma de, eh, de, de colores, de, de las diferentes longitudes de onda, o en forma de sonidos, otras longitudes de onda también, pues bueno, hay que interpretarlo, hay que interpretarlo, porque si no, ello de por sí. No significa nada. Y bueno, pues igual que pasa con todas estas cosas, pasa también, por ejemplo, con la memoria. ¿eh? Eh, hombre, a lo mejor, ahora me decís de alguno de vosotros que acuérdase de, de cuando ya era bebé, ¿eh? que se acuerda de, de su parto, de su nacimiento, pues de veras ¿por qué no? ¿Eh? podríais decir, coño, no, pero de eso caro fue tanto tiempo, ¿y qué? ¿eh? ¿Qué más da? Que fue mucho tiempo. No nos acordamos de cosas de cuando ya éramos niños, ¿Eh? Nos eh, por muy, no nos acordamos de. No se acuerda la gente bello ¿eh? de cosas de cuando ellos eran pequeñinos. ¿eh? Todos, que igual el problema. Para pa que se acuerde una persona de 30 o 40 años, por ejemplo, de eso, del nacimiento. ¿eh? Pues hombre, yo creo que no se acuerda nadie. De, por una cosa muy sencilla: que, que también aprendemos a, a memorizar. ¿eh? También practicamos con la memoria. Y también aprendemos a quedarnos con ello. seguramente un niño recién nacido pues no se preocupa no practica de cómo memorizar después seguramente sí porque ya quiere eh, quiere acordarse de cosas quiere acordarse de de, de sonidos quiere mm, va aprendiendo va aprendiendo de hecho eh, mira yo propongo pues últimamente prestan mucho proponer a los a los sentientes a los entientes de algunas actividades eh, hoy voy proponémos Eh, que, que investiguéis eh, en el vuestro almacén de memoria y que busquéis y entendéis ver cuál es el recuerdo más antiguo que, que conserváis eh. sorprenderá vos, sorprenderá vos yo eh, intentando eh, bueno pues hacer eso mismo eh, tengo recuerdos de una de un piso ¿vale? del que viví ...muchísimo tiempo... ...no sé... ...yo creo que cuando ya tenía... ...cuatro años, como mucho... ...ya no vivía allí... ¿eh? Eh, ...y acuérdame, acuérdame de cosas... ...acuérdame de estar en la... ...de estar en la, en la cama... La, ...acuérdame de la, en la habitación... ...acuérdame de un detalle... ...que llegué, que el ascensor, la maquinera del ascensor... ...subía por el patio... ¿eh? Eh, ...por el patio por la ventana que daba la, la habitación... ¿eh? Acuérdame de eso y acuérdome de estar en la cama de noche y acuérdome de, de, de, de, de, de estar riendo, de estar riendo porque subía sí, y bajaba el ascensor. Qué cosa, ¿no? Y acuérdame de, de, de estar realmente feliz, de estar contento. Eso es una cosa que, como podéis imaginar, que un, que un añador me mucho, ¿eh? ¿Eh? El, porque yo ya, bueno, pues soy bastante la función de sentir felicidad, pues por desgracia. ¿Eh? por todas tengo la bastante de, deteriorada y entonces acordarme de, de, de, aquella, de aquella felicidad de aquel niño ¿eh? que estaba allí echado en la cama oscuras pero que veía subir el ascensor ¿eh? por el patio y que veía bajar el contrapeso y que va tremendo. Tengo más, tengo más acordantes de, del piscín aquel, ¿eh? Eh, un piscín que estaba en la zona de, de Santo Domingo cerca del Campillín. ¿eh? y acuérdome por ejemplo de decir eh, y yo mira y al, al miopá, por ejemplo yo no tuve casi trato con el papá no me conozco lo y de, de niño que ya lo deseo me en cuando y tal pero pero bueno muy poco muy poco trato y recientemente pues nada cero patatero bueno ahora ya nada porque morrió ¿eh? y todavía estoy esperando yo, joder a tanta gente que se ya padece ¿eh? que se ya parece espíritus y fantasmas de gente muerto y, y yo creo que se me parece a mi padre porque bueno pues hay unas cosas que quería hablar con él y que no tuve oportunidad porque murió antes de que de que pudiéramos hablarles y no me disgustaría hablar hablarles con él ¿eh? ¿te ha muerto o te he vivo? Pues, si de algún día eh, se anima a venir a verme ¿eh? si llega eh, si está la posibilidad que no sé tampoco si existe cuidadín no creen no, no, no de hecho de creer ¿eh? Eh, yo en, en esto como en todos los demás aplico una mentalidad la mentalidad del científico ¿eh? aunque los científicos habitualmente no la usen porque llega a no negar absolutamente nada que soy yo lo que debería ¿eh? lo que debería lo que debería aceptar siempre de la manera que debería afrontar cualquier cosa del que tiene un pensamiento científico es decir venga pues esto sucede hay gente que dice que sucede bueno pues vamos a ver por qué ¿eh? no se puede decir exactamente no es mentira y me pero no es verdad tal bueno, pues hay que hay que investigarlo ¿eh? hay que aplicar ese método científico Porque la ciencia no es más que eso no lleva es más que un método ¿eh? no hay otra cosa no lleva algo saco santo y una manera y es sencillamente una manera de hacer las cosas ¿eh? una manera de hacer las cosas Que básicamente lo que yo creo que se traduce, bueno, más cosas, ¿no? Pero lo más básico y es, sencillamente, eh, dejar bien claro todo lo que hiciste, ¿eh? hasta el más mínimo detalle, para que otros puedan hacerlo también. Es sencillamente eso, ni más nada. Y bueno, pues de esa manera también se pueden afrontar las les cosas pseudocientíficas que llamen, o paranormales, ¿eh? pienso que también se podría también se debería y a lo mejor se descarten y oye, no pasa nada o a lo mejor llega otro y, y aplica otra hipótesis y la investiga de otra manera y bueno pues bueno qué sé yo que me estoy engañando que, que lo he dicho que ya podía venir y fallemos unas unas cosas porque uno de ya os digo pese a tener muy pocos recuerdos eh, de él uno que tengo y el de el de ir siendo un niño un niño muy pequeño un día tengo pregunté a mi madre si si es verdad que saliendo de la habitación donde yo dormía había que tirar por un pasillo a la derecha eh y, y de esa manera llegaba eso a la habitación donde dormían ellos y al de ir la <risa> de la mañana eh tirarme en la cama de ellos diciendo ellos, ah vamos al cine vamos al cine mira qué tontería vamos al cine Y acuérdame de, de mi papá despertando, con los huellos todavía medio tal, ¿eh? medio cerrados, pero pero sonriendo, y como que y tal, ya, ya veis, de esas cocinas me acuerdo. Y acuérdame también de la cocina, la cocina ya era pequeñuca, la cocina, tengo también que preguntarle a mi mamá si, si estoy en lo cierto, estaba según una entrada de la puerta de la calle, a la izquierda, ¿eh? a la izquierda, tiene una ventana que daba al, al patio de... De, del colegio de los dominicos y al cuarto me de, de ver a los niños por la ventana ¿eh? y yo tenía ganas de ir allí también claro <risa> porque yo era un niño que todavía en no, no iba no iba a la escuela y al cuarto me de estar allí la, la mi mamá cocinando y, y yo mirando mirando por la ventana ¿eh? al cuarto me ligeramente de los de los filetes de caballo ¿eh? de la carne de caballo al cuarto me ligeramente después tengo de algún recuerdo más no sé si llega a la misma época si de antes o si de más atrás de de la casa de los mis vuelos. yo creo que de niño alterné la, la casa esa de los mis padres mientras viví en los y, y la de los mis vuelos. y acuérdame de diréis, pero que, que cosas más raras acuérdame, acuérdame, acuérdame, de una vez que me meché y que yo estaba todo orgulloso de haberme mechado y que fui enseñado yo lo a a la mi abuela ¿eh? yo la, la cuestión es que yo estaba en baño y, y me echéme y, y al me yo no sé por qué asumí que, que transformaba los, los pantalones en, en como si fueran de, de de cuero, de sky, de estas cosas Porque yo, y yo la cuestión es que veía otros niños que llevaban una cosa que me molaba un mogollón pero que después, bueno, con los años descubrí que llenen sencillamente parches para pa tapar para tapar un roto, ¿eh? que llenen esas cosas rodilleres y tal, ¿eh? un cachu parche de, como de Sky que se que se pegaba ese coso ahí, y yo quería llevar de eso, pero yo nunca, nunca no tuve ropa rota ¿eh? para poder pa poder llevarlo. Y entonces, por algún motivo, qué sé yo, oye, ya un año entendámonos, <risa> pues la verdad que yo me meché y pensé que me al mexame, mire, que qué qué razonamiento más extraño bueno, igual ya era apofénico de niño eh, que al almexame transformaba los pantalones en el material de esas rodilleres y entonces yo estaba muy contento con lo que salía a enseñar yo a, a la malla a la abuela, salí del baño y, y en cuanto me vio la misma <ríe> un azote en culo <ríe> y yo, vamos a cambiar no me acuerdo mucho más, no me acuerdo de, de cómo acabó la historia Acuérdame también de otra vez de estar en el, en el balcón de la casa de, de la miuela, un balcón que da un patio de, un patio de luces ¿eh? y, y de estar en el balcón falando con los demás niños de, de, de los demás balcones que daban el mismo patio de luces. Algunos ya viven ya a, a la escuela ¿eh? y nos contaban las cosas de, de la escuela. yo todavía no, no iba a no iba a la escuela, entonces bueno pues pues yo no, no, contaba, no contaba cosas de, de la escuela porque yo no iba a la escuela, yo lo que tenía ya era ganas de ir a la escuela, ¿eh? entonces claro, yo veía yo veía a los yo veía a los niños ¿eh? y, y bueno, pues contaban cosas aquellas y, y yo también quería ir y, y bueno, historias, historias. Animo vos, hombre, animo vos a, a intentar a intentar encontrar la la pues eso el, el recuerdo más más antiguo que, que tengas, hombre ¿eh? y una, una cosa pistosa y una cosa puesto se veréis ya veréis como como como os presta como os presta a intentarlo ¿eh? aunque no os haya intentado ¿eh? ya veréis como ya veréis como siempre ya veréis como siempre vamos a a sentir otro cantar vale venga anda sorry. What's Oh, why this? You got something over here. Oh, honey. Bueno, vale, escogí mal, escogí uno que empieza en vez de con el Cantarín, el dicho oficial. dice yo estoy llevará llevará el Cantarín. No, no lleva no lleva catorce. Cantarín empieza ahora. Excuse me. ¡Bueno, bueno! Que lleve tres veces bueno, obviamente. Bueno, ¿y sigues sintiendo Radio Cuca? ¿Sigues sintiendo 107.3 de la frecuencia modulada? ¿O sigues sintiendo el www.radiocuca.org? ¿Eh? Eh, sigue sintiendo pues la radio el libro de viejo, ¿eh? y cada vez la de la de más gente este año de un vacú mira hoy metió un, un chatero nuevo eh, en, el, en el chat eh, un, un rapaz que, que que automáticamente identificó el, el chat como sac eh, Pero que resulta que no se llama Za, que llama Salberto, eh. Y hombre, pues ya que se me mete una persona nueva en el nuevo en el chat, pues que menos que, ¿eh? que, que, bueno, pues que ofiertáis de, de, ¿eh? de algún tipo de de algún tipo de regalín, eh. ¿Qué regalín se puede ofertar desde una radio? Malamente se puede ofertar un regalín desde una radio, más allá de cosas muy simples como bueno, pues pues poner un cantar, ¿eh? Entonces dije, oye, si quieres un cantar, por lo pides, ¿eh? Y se te pone, no pasa nada, ¿eh? Pues, oye, me pues sí, ponme uno, uno de, pone, sí, o oh, uno del mi grupo, B Suite. bueno, pues vale, vamos a, a buscar el, el B Suite ese. Oye, espero que haya dado alguno por la, por el por YouTube, ¿eh? Porque, a ver, B Suite, ponemos... Ah, Uy mira, más aquí tiene una que tiene una que me que va muy bien con lo que, con lo que tuve contando, con lo que tuve contando hoy, porque dice, me hago, se llama me hago viejo, eh. Oye, pues no, tan mal el, el, el, el nombre, ¿eh? tiene bastante, tiene bastante que ver con, con lo que estamos hablando hoy, ¿eh? con este tema de, de de la memoria, como una de las funciones, como todas las demás funciones del organismo. Que se, que se van al, al jarete cuando según te viejo ¿eh? Lógico y normal, un debiera ser un, eh, un drama, un drama. ¿eh? Debería ser un drama, debiera ser una cosa aceptada. Yo creo que esta fue poco y era una cosa, era una cosa aceptada. ¿eh? No sé si los tiempos de, de los nuestros vuelos eh, ya era tan dramático como llega ahora mismo el tema del. De, de, del deterioro de, ¿eh? de la muerte ¿eh? y una cosa y una cosa curiosa y una cosa curiosa eh, yo creo que tiene que ver con el mira eh, justo al empezar el el programa esta noche hablaba de lo de, de lo de suicidio del rapacista y del del yago la mela ¿eh? y falaba de cómo el tema del suicidio pues, y un tabú no se puede mencionar no se puede puede decir como río pero no que, que se suicidó eso no, no puede ser eso no podemos decirlo pues yo creo que al fin y al cabo que viene todo de luego de lo mismo ¿eh? Eh, que no nos gusta no nos gusta la muerte ¿eh? no nos gusta a la sociedad no le gusta la muerte quiere, quiere evitar mencionarla quiere ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? en fin Eh, y una cosa ¿eh? y una cosa lamentable y una cosa muy lamentable el hecho el de no ver la muerte como como sencillamente un paso más ¿eh? de estuviste funcionando y es niño vas aprendiendo a funcionar luego funciones bien porque ya aprendiste y, y luego vas deseando de, de funcionar poco a poco ¿eh? hacemos los ¿eh? no sé, en fin vamos a sentir este tema hombre Por cierto, nunca conocía yo a esta, a esta banda. A ver si pasa lo mismo que con las donas, ¿eh? que no les conocía de nada ¿eh? y, y, y de repente convirtiéndose en, en, en algo en uno de mis grupos favoritos. ¿Pasará me eso? No sé. Si me, si me pasará, oye, por si acaso, pues vamos. Pues, vamos ¿Qué vamos a sentir esto del que pasa? locas ni peste porcina me cago en la leche de la modernidad a mí me alimento la sabrina y creo que tampoco salita Las putas, los viejos tiempos, viejos recuerdos Lo bueno y malo forma parte de mí Y la añoranza quema por dentro Al darme cuenta como los tíos, <risa> joder que sí que me gustó a mí el, el, el cantar este tío, oh, hago la ley. Oye va a pasarme, va a pasarme otra vez igual que, que con las donas, oh, eh, Que también me les recomendó un Chatero, yo no les conocía de nada, pues lo a mola de Dios, eh, y luego puse pues, más sentido otras y digo joder este rapacín es paz que eh. sí es verdad, sí es verdad eh, que, que ninguna de las que de las que sentí después pues, Eh, me pareció tan increíblemente buena como la, la primera de todas las que sentí de Kit-Off ¿eh? que si tenéis la oportunidad de escucharla ¿eh? yo no les voy a poner no, yo no yo no, no voy a poner esta noche porque esta noche ya voy a ir ya voy a ir terminando ¿eh? venía con la intención de hacer un programina corto de una hora porque mañana toco que madrugar últimamente pongo siempre la misma excusa ¿eh? ¿Cuántos, ¿cuántos programas llevaré ya poniendo la excusa de que al día siguiente tengo que madrugar O de que este día hice muchas cosas y estoy cansado. ¿eh? Es cosa que es tengo, tengo tengo siempre tengo siempre de alguna. Pero no, y no voy a ponerla, joder. Si queréis, ¿eh? si queréis sentirla, conocerla, pues vais a, a YouTube mismamente. ¿eh? el que tenga internet, claro, si no tenéis internet, no. ¿eh? Yo soy perfectamente uno de los que son perfectamente conscientes de que no todo el mundo tiene todo. ¿eh? Eh, ya sabéis, cuando dedicaba yo aquellos programas al recordar con, como en la escuela... Te preguntaban aquella, ¿Tú tienes vídeo ordenador? Y yo decía, ¿eh? yo no tengo ninguna de las dos cosas, mamón. ¿eh? Todos los niños tenían un vídeo, ordenador. ¿eh? Estaba el chache de la clase, el juez que tenías dos cosas, hostia, siguieron pro, pero la mayoría no. Eh, teníamos, tenían una cosa o la otra, y luego traemos los que no teníamos ninguna de las dos. Bueno, anda, oye, que sí que se va a hacer? Y bueno, lo dicho, vamos a ir terminando ya y vamos a terminar como todos los alemanes, saludando un montón de gente, el saludo más especial de hoy, el, ¿eh? el chatero nuevo, ¿eh? un saludo muy grande para Alberto, muchas gracias, el eh, fiscista me un gran grupo, B-Suite, B-Suite, bueno, no sé cómo se pronuncia, que ya a mí no se me dan bien estas cosas, Un saludo muy grande también para toda la gente que estuvo sintiendo Neronia esta noche, aunque no se metiera al el chat, ¿eh? la gente que estuvo sintiendo por el cito 7.3 la frecuencia modulada, la gente que estuvo metida en el www.radiocuca.org, incluyó el Madero, ¿eh? que ya sabe que estamos cayendo, cariño. Y un saludo para todas las personas que sientan este programa en diferido cualquier otro día que no sea el 8 de mayo. Un saludo para todos, ¿vale? Y Ya sabéis. Vémonos la semana que viene, siempre que a mí me dé por venir y siempre que no nos collen, que ya sabéis lo que yo quiero, yo lo, lo, lo deseo siempre que no nos collen. Y va cambiando. Salun con vengalte narrografías en la enciclopedia. El piato total. ¿Para que no vuelan los hechos que nunca es bueno que la gente sepa? ¡Qué rayos!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 Trinca, malversa, que siga el paso doble, la cuerda flamenco. Viva con ellos, viva las caenas. Rompe ya tu silencio, darle lo que te dio primero. Unete a la piensa y que no te cojan, que no te cojan, que no te cojan, que no te cojan. Eres un canijo pero sabes aquí a la vida.